Em eh, Gabriel Cabrejas dice, se puede hacer un programa para celebrar a los chicos bien progre, sí, con cucarachas que caminan y pelotitas que saltan como un rock and roll, felicitaciones que se ven gan los chicos de todas partes, dice Gabriel Cabrejas que estuve leyendo el libro del El cine líquido. Increíble, eh? Eh, muy divertido, 500 páginas, me he pasado un par de noches sin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 Sí, tengo a leer un par. Sí, eso es. Bien. Dale, bien, dale, dale. ¿Puedo leer si sí, no? Eh, sí. el Indio Berti desde el polito de Batán, eh Carmen Captevilla desde Neuquén, eh eh Luz eh, desde Lascala en México, eh Liz eh que nos dice que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 Estamos buscando también a esta niña, ¿no? Eh Analía eh que lo escuchara este programa también, eh Lili Lili mmm, Está Carlos Asnares, Miriam Boblanski también, eh, Isa de la Plata y eh, Tatiana escuchando la otra oreja también. Em eh,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 Sencilita, jugando a ser un tren La cama de los indios con cara de matel Haciendo remolinos, timon sin timonel Naufraga en la bañera, un barco de papel Uy, se mojó un poquito el piso Mmm, lo tapamos con la alfombrita ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer Eh, verdad. Para jugar hay que desordenar. Hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Hey, ay, hey, hey, vamos a jugar, que no quede nada, nada en su lugar. Ahora hacemos otra cosa. Ya sé, a la maestra. No, mejor hagamos experimentos y cerramos si con Rusty un avión. No, un barco. No, yo quiero saltar a la soga. Y si dibujamos, ¿Y si dibujamos? las pizzas de colores troves en diversión, el piso entusiasmo se vuelve tizado. De Me bajó de la mesa el trabaja un inventor en un experimento que tiene mal olor. Uf, esto ya es demasiado.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 Siempre lo mismo, al final yo estuve ordenando y ahora dejaron ey, ey, todo tirado otra vez. ¡Vengan a jugar! Siempre lo mismo, yo sabía, yo sabía. Vamos a jugar, que no quede nada, no resulta, no resulta. Vamos a jugar, que no quede nada, no resulta, no resulta. Ey vamos a jugar por mas que no quede nada a bailar a las ganas a jugar ey vamos a jugar por mas que no quede nada abrilo presenta cuando Hola, seamos Abril, grandes Y esta es mi canción cuando seamos grandes Ahí está gracias a Univision Dios por delante De tu mano quiero reco Tratés mal No me tratas mal Si me respetas no me tú recibirás respeto Tienes no derecho, derecho a ser distinto El derecho a ser yo mismo y poder amar es libre Hay gente que escucha música de porquería, ¿no? Incluso los chicos. Y ahora Ivo y Leo. Sí, eso es. Ivo y Leo nos presenta que la tortilla se vuelva. Hola, Edu. Eh, hoy yo soy Leo. Yo soy Ivo. Y queremos escuchar Arbolito. El hombre debe a la tierra, lo que la tierra le brinda. El hombre bebe a la tierra lo que la tierra le brinda persaquea y saquea la va dejando infinita reseca y llena de penas persaquea y saquea la va dejando infinita reseca y llena de penas Las venetas volando mientras la soja las hojas florecen, las venetas volando mientras las hojas florecen. El esforzado maldito te va picando la sangre y el corazón se estremece. Y el esforzado maldito te va picando la sangre y el corazón se empurece.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 Querral Dios del cielo que la tortilla se vuelva cuando querral Dios del cielo que la tortilla se vuelva que la tortilla se vuelva con fresco maní lo rico la Walsh Mari Elena Rock te interesó char en la canción del jacarandá de Mari Elena Walsh Hal este ya lo es te jueves volverá una flor y otra flor celeste de ca pa vende se në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 Ahí está. Uricito, un ritmo tradicional de la canción latinoamericana. Por otra oreja. Ñi yo mini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 lo graori